Hola, soy la doctora a l a n z a d o m í n g u e z de la Clínica Mocap Dental Doctor Espelarra y os espero todos los jueves en el Espacio de Salud Bucodental en Radio Tudela. Estamos a jueves, por lo tanto, no, aprendemos algo más de salud b u c o d e n t a l con el, la clínica m o c a p Dental, hoy con el doctor Velarda, que es quien nos acompaña. Recuerden que nos encontramos esta clínica en la Avenida Zaragoza, en el número 47, en un teléfono también, que pueden llamar, solicitar información en el 948-108191. Hay algo que nos llamaba la atención y que creíamos oportuno que lo explicara, porque al final nos estamos encontrando con una、eh, capacidad de poder acceder a acciones que no tiene ninguna otra clínica. Y、sí que nos gustaría Que explicabais qué es eso de un escáner intraoral en 3D, que es el único que existe en tu DELA. Doctor Pelarda. Pues mira, Paul, nosotros ya disponíamos en la clínica de varias, digamos, varias herramientas que nos ayudan al diagnóstico, como es un escáner 3D pero extraoral, que es para, hacer, digamos, para ver el hueso, ¿no? la disponibilidad ósea, cómo está y demás. También teníamos radiografía digital. Eh, bueno, tenemos diversas herramientas, ¿vale? Y ahora hemos incorporado el escáner intraoral, que es una herramienta que lo que nos proporciona es tomar, digamos, los moldes de la boca sin necesidad de tomar la típica pasta, alginato、Ajá. o silicona que se mete en la boca y que a la gente le da, pues, las típicas náuseas y arcadas y demás. Entonces,、eh, tiene una infinidad de. de De aplicaciones, el e s c á n e r intraoral, ¿de acuerdo? Nosotros lo hemos incorporado en la clínica recientemente y con el propósito de utilizarlo tanto en el campo de la implantología como en,、eh, en el de la ortodoncia. ¿Qué nos proporciona? Pues,、eh, sobre todo, fiabilidad,、eh, precisión y rapidez. Es decir, nosotros hoy en día, en, en lugar de tomar un, un, como te estoy diciendo, un molde con una pasta que tenemos que vaciar un modelo de escayola,、eh, después de eso, por paquetería, enviarlo a donde corresponda. a Laboratorio l en cuestión se retrasan los días, los costes y demás. Vale, entonces de esta manera, q u é es lo que hacemos instantáneamente, generamos un modelo virtual, digital, de acuerdo que tenemos en, en nuestra pantalla.、Uh -huh. eh, de ese modo, pues podemos enviarlo, como es en el caso de la ortodoncia e n v i s a l i g n que nosotros hacemos, pues direct... son ortodoncias invisibles. Eso es la ortodoncia invisible que nosotros trabajamos mucho en la clínica. Pues lo que, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es tomar unos moldes y eso es enviarlos por paquetería a Estados Unidos, que es donde planificamos los tratamientos. v a l e、eh. De este modo vamos a evitar todo ese proceso, digamos, y lo que vamos a hacer es tomar el modelo, como te he dicho, de manera virtual o digital y directamente vamos a enviar un archivo. Vía internet a Estados Unidos, a la casa, y del mismo modo vamos a. a, a... Ya no tienen que medirlo ni nada de nada. Claro, Ya siempre... directamente va con. El... No sé,、si、me estoy sí, haciendo. Sí sí, sí, sí, sí, ya no hay que. Digamos, es un, una medida mucho más exacta porque los materiales de impresión que se utilizan en boca, pues siempre acumulan errores o distorsiones a la hora de. ¿Vale? Porque tienen contracciones. Entonces, de este modo se evita todo ese. Todo sí, sí, sí. Eh, eh, digamos que, sobre todo, estáis mejorando el proceso Efectivamente. De, de una forma muy alta. Por、sí. lo que te estamos entendiendo, doctor. Sí, sí, así es. Por ejemplo, en los casos de tratamientos rehabilitadores sobre implantes, ¿vale?、Eh, lo que es. Nosotros realizamos toda la prótesis mecanizada. Podría extenderme a, a explicar esto, pero bueno, mecanizada es que de, las piezas son de metal y de una pieza, por, por sustracción, se van fresando, ¿vale? Como si fuera una impresora en 3D, para que me entiendas.、Uh -huh. En metal lo h a c e En diversos、uh -huh. metales, en circonios, cromocoaltos, titanios. no Entonces, eso lo que hacemos es fresarlo. Primero lo diseñamos.、Eh, Por ordenador y después lo f r e s a m o s Entonces, lo que se necesita para los implantes y para incluso las prótesis que van sobre dientes es que tenga un ajuste micrométrico o perfecto, si puede ser. De esta manera, con el escáner intraoral, lo que mejoramos mucho es en esa precisión, ¿de acuerdo? Ya que el éxito de los tratamientos a medio y largo plazo reside en el ajuste y en el buen acabado de todas estas. Piezas que encajan sobre implantes, sobre dientes y demás. v a l e Y ya está disponible en la clínica m o c a p dental. Por ejemplo, ¿qué una persona que, que lo pueda necesitar a partir de mañana? n o Vamos a ponernos、sí. un ejemplo que, que está teniendo, que va a tener que hacerse. ¿Qué tipo de tratamiento? Por hablar,、eh, por entenderlo yo el primero, por favor. Mira, nosotros ya, pues tipos de, de tratamientos. Como te he dicho, la, las posibilidades que hay con el escaner intraoral son. Múltiples, ¿vale? Las aplicaciones que tiene. Pero ahora mismo ya lo hemos estado utilizando en algunos casos, por ejemplo, de carillas. Nosotros、eh, hay un, unas rehabilitaciones ahora mismo que estamos haciendo en carillas. Entonces, ya no hemos tomado, digamos, la pasta convencional de la silicona que da las típicas náuseas al paciente y las ganas de vomitar. Hemos escaneado ese modelo. Entonces, ya estamos tranquilos de que ese modelo es exacto y que el trabajo que nos va A venir, pues va, tiene que ajustar perfectamente. ¿Qué es eso de、acuerdo? las carillas, doctor? Las carillas son un tratamiento estético en el caso de dientes de gente que, igual, no está conforme o que tiene incluso complejos por color feo de los dientes、uh -huh. o incluso la forma. Entonces, con una preparación mínima, es decir, tallando un poquitín el diente, solo la cara de fuera de los dientes,、uh -huh. y le ponemos una piecita muy, con la forma del diente. Como si fuese, para que me entiendas, a modo de una uña postiza, sin、Ajá. necesidad de desgastarlo demasiado, ¿vale? Se pega en la cara de fuera de los d i e n t e s Entonces cambiamos la forma y el color. Es un tratamiento poco invasivo y de un resultado estético muy bueno.、Vale. Y, y de esta forma ya estáis haciendo con el escáner intraoral en 3D, que、sí. ya exactamente el、sí. diente es exacto, es el mismo. Eso es, pero no solo tratamientos de carillas, te he puesto ese porque tenemos ahora uno, pero igual con rehabilitaciones de prótesis fija de circonio. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en circonio monolítico. Eh, incluso una aplicación fundamental para nosotros va a ser aplicarlo a la cirugía guiada. ¿En qué consiste eso? En que.、Mmm... Nosotros, como te he dicho al principio, tenemos un, ex, un escáner extraoral que nos da la información acerca de la disponibilidad y de la cantidad y calidad ósea que hay, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora no teníamos la manera de acoplar ese escáner con los tejidos blandos, porque en un escáner extraoral solo sale el tejido óseo duro. Pero ahora con el escáner intraoral que tenemos sale el tejido blando, es decir, la e n c í a que recubre a ese hueso. Entonces, acoplando estos dos escáneres,、eh, vamos a poder.、Eh, A, eh, hacer la cirugía guiada, que es colocar implantes en muchas ocasiones sin necesidad de ni de dar puntos, ni de abrir la encía, ni de nada más, que con una planificación mediante un software.、Eh, elaboramos una férula quirúrgica donde vienen unas guías donde nosotros tenemos que, que pasar, digamos, las fresas que son las broquitas que necesarias para colocar después el implante, que en definitiva es un tornillo. Entonces, de esa manera viene todo mucho más planificado por ordenador. Eh, con una férula quirúrgica y para el paciente es mucho más positivo en el sentido que el posoperatorio casi es inexistente. En, en todo esto que, que está hablando, doctor, nos estamos encontrando con、eh, varios puntos de mejora.、Claro. Eh, también para el paciente en cuanto a dolores y en cuanto a proceso de adaptación de dientes, entiendo, ¿no? Que tiene que ser así. En cuanto a todo, Paul. En cuanto a lo que estamos hablando de la cirugía, en cuanto al posoperatorio de los pacientes, gente que tiene fobia a las cirugías, pues prácticamente no vamos a tener ni que. Ni que abrir, no en el 100% de los casos, porque hay casos que es inevitable que necesitan regeneraciones y, ¿no? Decir, no con esto、sí. la gente que no piense, no、ah, voy a ir ahí porque me van a hacer seguro sin, sin darme un punto, no, no es así. Hay que estudiar el caso, hay que verlo, hay que ver la disposición ósea, si se necesita una regeneración o no. Pero bueno, en casos en、eh, que sea factible, para que me entiendas, se puede hacer una cirugía guiada sin lo que hemos estado hablando, sin necesidad ni de abrir. Y como te he dicho, las mejoras son pues, tanto en el campo de la ortodoncia, en el campo de la implantología, de la prótesis.、Eh, incluso, mira, una, una cosa fundamental que nos encontramos el problema diario en la clínica dental es cuando rehabilitamos, por ejemplo, un, un diente anterior, un central, que, tiene que ha de ser. Lo más similar o, o, o copiado del diente de lado, las dos,、sí. dos centrales, las dos palas, para que entendamos. Las dos paletas. Sí, las dos paletas. Entonces, el problema que encontramos muchas veces en la comunicación con el laboratorio es que acertar con el color y que sea imperceptible la diferencia entre un diente y otro es muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, con el escáner interral, incluso podemos tomar el color de una manera muy fiable, porque hasta ahora lo hemos hecho con, con fotografía, nosotros tenemos nuestra cámara reflex, pero el color es tan subjetivo que con. Simplemente cambiando un poco la iluminación y demás, ya cambia y vas en boca y no se ve igual, que es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, con el escaneo intraoral también vamos a mejorar ese tipo de. q u e les está gustando escuchar al doctor Pelarda? Pues lo pueden escuchar, pasa consulta, como saben, en la clínica MoCAP Dental. Cualquier duda que tengan, no, no tengan la más mínima consideración en preguntarla, porque al final p u es es una pregunta y posteriormente va a venir la respuesta. ¿Que ¿Dónde que pueden encontrar al doctor Pelarda? En la clínica MoCAP Dental. Está en Tudela, está todos los días、eh, abierto con un teléfono a su disposición que es el 948-108191. Lo repetimos, 9 4 8 1 0 8 1 91, y para la audiencia de Radio Tuela, y para mí el primero, es un placer poder escucharle una semana más. Doctor,、eh, lo vamos a dejar aquí, si le parece,、sí. las cuestiones de Nueva York, de todo lo que aprendió, que parece、sí. que se ha venido con, con muchas ganas de seguir innovando y haciendo buen trabajo en Tuela, en su clínica. Las vamos explicando en posteriores ediciones de este espacio de salud bucodental. Por supuesto, Paul, encantado de venir y. Y hablamos de, de la estancia de Nueva York. Pues lo que tengan claro, ese salud, ese escáner 3D que está y a en Tubela, que está en la clínica Mocap Dental, un escáner intraoral en 3D, única clínica que lo pueden escuchar en Tubela. Muchas gracias, doctor Pelarda.